¿Qué tal? Buenos días y sí, la verdad que ya estamos este a dos días de, de, del evento que tuvimos que posponer por cuestiones climáticas, que no teníamos en condición el Parque Ferreira y, y si lo hacíamos íbamos a reducir un montón de espacios de juego y de Activate, que la verdad que no era la idea que un chiquito esté esperando capaz que una hora para ir a un pelotero. Así que eh, creo que la decisión fue acertada porque también este domingo nos va a acompañar muy bien el tiempo, se, se esperan unos 20, 22 grados de temperatura, así que nada, ajustando lo último, ya estaba todo previsto, en realidad ya estaba todo porque se termina tomando esta decisión el viernes sobre el mediodía un poco reforzando algunas cosas que, que, que por ahí teníamos que elaborar mucho el sábado pasado pero bueno, la verdad que más que contento porque la fecha nos va a acompañar creo que las expectativas se fueron mayor todavía en este en esta pequeña suspensión de una semana que tuvimos así que nada, está todo en condiciones de poder este recibir entendemos a más de 25.000, 30.000 personas que nos van a venir a acompañar este fin de semana ¿Y de qué van a poder estar disfrutando? Como lo veníamos anunciando, vamos a tener más de 40 peloteros inflables, eh, más de 20 propuestas de kermés, de juego de kermés con, un, con pequeños premios que se le van a dar también a aquellos que puedan este acertar al juego con eh, deportes, que es una nueva es una nueva inclusión, tenemos actividades deportivas recreativas que no lo hubo en los otros cuatro años, o sea, por ejemplo, a ver básquet 3x3 familiar, la familia va a poder ir a a, a jugar al básquet 3x3 con, con premios muy interesantes que hemos conseguido de algunos auspiciantes, por ejemplo, eh, dos cenas en un restaurante, dos desayunos o cuatro en el caso de la familia. este También vamos a tener un, un, eh, una unos 25 30 puestos de artesanos, que también es algo novedoso, que se le suma a la fiesta de, de, del Día del Niño. Y bueno, la, la parte de cultura, sobre todo de musicales, vamos a estar cubiertos casi de las 13.30 a 14 horas hasta las 17.30 30 va a, va a estar la banda la policía en su formato cover van a estar este una pareja una dupla que va a cantar después va a ver este va a estar este muchacho que eh, canta como mariachi después van a ver los grupos de danzas urbanas y después ja y yo que son los que terminan este terminando el evento así que la verdad que muy cubiertos de la parte recreativa deportiva cultural también con propuestas culturales la gente de cultura va a traer este para pintar para hacer este cosas de títe así que la verdad que nada, son más de 100 atracciones las que se han logrado juntar reitero el agradecimiento a la familia Colombil que es, es eh, eh, un colaborador muy directo que tiene el municipio en esta organización y, y la verdad que también podemos hacer y ofrecer un montón de cosas porque también ellos acompañan y obviamente ni hablar de todo el personal municipal este los docentes de las áreas de cultura, deporte, de tránsito, o sea estamos muy acompañados, va más de 150 personas colaborando, así que nada ya creo que está todo y nada esperar el domingo a las 8 de la mañana nos van a encontrar ya armando el predio y eh... Sí, desde tempranito van a cortarse los accesos, digamos, para poder eh, llevar adelante todo este... Tejos. Sí, como para tener en cuenta, justo justamente nosotros no sabíamos, pero este fin de semana hay un campeonato provincial, la Cambiedma, se hace en este espacio que estamos justamente ahora en el Cayetano Arias, a lo cual ya tuvimos que hablar las delegaciones que el el tránsito va a estar cortado, que no se va a poder llegar con autos, bueno, lo, acá se va a cortar en el, en el Paseo de los Olímpicos y la colectora, que es el Pablo cesto acá para que lo identifiquen, va a estar... no Nadie va a poder ingresar para la zona del Parque Ferreira, también en la intersección de Alfonsín y Paseo de los Olímpicos, que es el albergue municipal, y abajo del puente, digamos. En todo este triángulo eh, va a estar el acceso totalmente restringido porque queremos que la familia pueda eh, caminar y acercarse de manera este tranquila, y que no esté pensando que por ahí andan un auto, una moto o algún vehículo, así que está todo previsto con la gente de tránsito para que así sea. Y Marcelo van a estar habilitados también los baños de estos espacios. Sí, la verdad que este año también lo que le sumamos son los espacios municipales con los con los baños de, de Cabeco, del Quimey, del Cayetano Arias, de la oficina de turismo que tenemos acá al lado, más los baños químicos que van a haber, así que fortalecemos un poco lo que tiene que ver con, con los sanitarios. Lo mismo con eh, van a poder acercarse distintos barrios con colectivos. Sí, la propuesta a los colectivos también, este ya eso está coordinado con, con Pablo, que es un colaborador que lo viene haciendo los cuatro años anteriores no solamente con con dirigentes barriales o presidentes de Junta Vecinales sino que también con algunas instituciones que siempre acompañamos y clubes que también ellos, eh, porque el gran problema es no traer los chicos sino llevarlos y que no nos olvidemos ninguno, entonces generalmente se le asigna un colectivo a una institución y ellos mismos hacen responsables de los menores. Gente del Cóndor también nos va a acompañar, gente del Juncal, así que la verdad que vamos a estar más que acompañados Este fin de semana Bien, Reiteramos la invitación, ¿a qué hora comienza? El domingo a partir de las 13.30 Ya van a estar todas las actividades en funcionamiento Hasta las 17.30 que es el último espectáculo Así que nada, esperamos a toda la familia Con muchísimos regalos y premios para todos